Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, acá con ganas de saber un poquito, bueno,、eh, cómo surge esta actividad、eh, y de qué se trata. Claro, mira, hace tres años ya que、eh, armamos la jornada de、Navi、Nadie sin Navidad.、Uh -huh. La idea es que las personas que están en situación de c a l l e puedan tener una Navidad feliz, como tenemos todos, como todos nos merecemos. Entonces,、eh, con las personas de. De las brigadas solidarias que se encargan de, de llevar desayunos y de, de ayudar a las personas en situación de calle, armamos esta jornada.、Eh, el 25 de diciembre, al, desde las 18 horas, la idea es que haya una cena, que haya regalos, que la pasemos bien y que puedan disfrutar, a pesar de todo el contexto ¿no? de este gobierno de descarte, de destrucción, de miseria planificada. Y la idea es que se sumen voluntarios, que se sumen voluntarios que, que puedan、eh, venir, a ayudar a la cena, pero también podemos juntar donaciones. Necesitamos、eh, comida, dulce, salada, necesitamos postres, juguetes.、Eh, y la idea es esa: que la pasemos como si estuviéramos en familia. Nosotros tenemos mucha relación con las personas en situación de calle, porque. Todos los lunes, las chicas del de Comedor Sueño Diversos、eh, hacen una olla y además los martes y los viernes hacemos recorrida de desayuno. Entonces、uh -huh. eh, les entregamos la comida y además、eh, tenemos un vínculo, no es solo、uh -huh. dar de comer. Entonces queremos pasarla con ellos porque también merecen tener un, un lindo día.、Sí. Entonces,、eh, esa sería la idea: que el 25 del 12. Después de las 18 horas nos encontremos para pasar un lindo día y necesitamos eso: donaciones de comida, postres, juguetes. Hay un alias también、uh -huh. eh, para poder donar dinero: que es、eh, nadie.sin.navidad. Que ahí pueden enviarnos dinero. Y、eh, si no, si quieren contactarse para ser voluntarios,、eh, Juli, uno de los chicos. Se encarga de coordinar también、uh -huh. y les, les puedo dar el número de teléfono de él si quieren. Dale. El celular es 15-5618-0383. Hablan con Juli y coordinan. El año pasado fueron más de 50 voluntarios. Así que esperamos que este año seamos más. Para poder、eh, disfrutar, ¿no?、Sin、a pesar duda, de todo. Sin duda.、Eh, Gabriela, te quería consultar eso.、Eh, ¿Cómo fue la, la experien las experiencias pasadas? ¿Cómo, cómo se vivió la, la, la cena? Y también consultarte en qué zona es que se realiza la actividad. Claro, esto se realiza en Plaza Mitre, en San Fernando, que está en Constitución y Madero, frente a la iglesia. Es una de las plazas principales. Ajá.、Uh -huh. Um, ¿Y qué otra cosa me habías preguntado? Y, y no, Y bueno, ¿cómo fueron las, las, las, las primeras experiencias de estos、ah, primeros sí, tres bueno, años? Fue, de a poco nos fuimos sumando cada vez más.、Eh, es importante para las personas que vienen en situación de calle porque están muy invisibilizadas、mm. y nadie les da, nadie los saluda, nadie les dice nada. Entonces, darles la importancia que ellos merecen porque、mm. eh, no es fácil estar en esa situación y más ahora que son cada vez más personas. Sí.、Eh, Los lunes con la olla arrancaron siendo 30, 40, 50. Ahora son más de 70 personas, más lo de las recorridas de los desayunos, que deben ser más de 40 personas también en situación de calle, que no son los mismos. A veces vienen y todo, pero lamentablemente son un montón. Y bueno, de a poco nos fuimos sumando con la gente del barrio,、eh, bueno, la gente de c a r i t a s también ayuda. La idea es que todos podamos sumarlo para, para que sea un lindo evento. Sin duda, sin duda.、Eh, y me decías, bueno, hay otras formas de, de colaborar, porque tal vez ese día no se llegue、eh, o los tiempos estén ajustados, pero digo, hay un montón de formas que, que la gente pueda、eh, colaborar. Y me decías, bueno, están pidiendo、eh, juguetes y, y cosas pensadas también en las, en las infancias. Claro, sí, las niñeces también, porque viste, tienen la ilusión de Papá Noel. Entonces, la idea es también juguetes, golosinas. Todo lo que sea para pasarla bien, ya te digo, como si fuera tu familia.、Eh, q u El e pan dulce, el turrón, la garrapiñada, que sea de verdad algo lindo, no algo así nomás.、Sí. Entonces, que puedas compartir y que sea algo familia, porque de verdad,、eh, a pesar de todo lo que les está sucediendo, necesitan un cariño, ¿viste?、Uh -huh. Es importante que, que, que el individualismo no, no esté entre nosotros y que. Podamos ser comunidad, que estemos todos juntos. Muy bien.、Eh, esta, est, esta campaña para, para ir sumando、eh, voluntarios, ¿cómo, ¿cómo se está llevando adelante? Digo, ¿Cómo la están viviendo?、Eh, la, bien, por suerte se está sumando gente.、Sí. Hay, eh, tenemos el Instagram, que pueden mandarnos mensajes también por ahí: es patriagrande.sanfer. Contactarnos también, y hay mucha gente que se contacta por ahí,、eh, muchos vecinos. Eso es súper importante porque también、eh, que la gente del barrio sepa que estamos con las personas que más lo necesitan、mm. y que está pasando en San Fernando, porque a veces ¿viste? hay cosas que, que no las muestran. s e muestran la parte linda, las palmeras. Eh, el, el, ¿Cómo se dice? Los polideportivos, pero la realidad es otra, el contexto es otro también,、uh -huh. y eso hay que visibilizarlo y estar en donde más lo necesitan. Nosotros somos del espacio de Juan Grabois y, contra esta、eh, miseria planificada que tiene este gobierno, la idea es que podamos hacer el contraste y estar donde más lo necesitan. Sí. estas son personas que de verdad necesitan mucho amor y además necesitan bueno, comer, básicamente, ¿no? Claro, claro, está también en, en, estas, en estas fechas tan particulares.、Eh, por ahí, quien está más lejos,、eh, ¿nos quieres repetir nuevamente el, el alias y dónde los pueden buscar en redes sociales? Dale, te digo de vuelta el alias para que hagan donaciones de dinero: es nadie.sin.navidad. Después del Instagram es patriagrande.sanfer y te digo el c e l u de Juli porque、vale. también recibimos donaciones de comidas y postres. Y para que se sumen como voluntarios, obviamente, el número de Juli es 15-5618-0383. p e r f e c t Ahí son por adonde nos pueden encontrar. Perfecto. De acá a la fecha, que por lo menos nosotros vamos a estar en vivo hasta el 20 de diciembre, vamos a estar recordando、eh, justamente la, la forma ¿no? de, de colaborar en esta cena navideña. Nos parece sumamente、eh, interesante este aporte que, que están realizando y sostenerlo, ¿no? decías vos, durante estos, durante estos tres años.、Eh, Gabriela, te, te agradezco que nos hayas brindado estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir. Ya les digo, es muy importante que se sumen voluntarios, así somos más y la pasamos súper.、Eh, todos merecemos tener una, una linda jornada en diciembre, a pesar de todo.、Mm, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Gabriela, te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio. Beso grande, bien para todos.